¿Cómo andás? ¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. bien. ¿Vos? Muy bien. Bueno, Claudia,、eh, bueno, hubo una resolución del Poder Judicial、eh, que ha frenado la、eh, asunción de autoridades en la seccional Santa Rosa de Utelpa.、Eh, ¿Qué tienen para decir a, bueno, desde la conducción? Bueno, en primer lugar, destacar que hemos realizado una elección provincial y una elección nacional. Donde la Celeste Violeta, que es nuestra agrupación, ha logrado la conducción, la CETERA en la Confederación de Trabajadores y Trabajadores con un triunfo contundente. La provincia, ayer hemos asumido las, la conducción hasta el año 2026 y el resto de los seccionales lo, lo irán haciendo en la medida en que vayan organizando esa tarea. Después,、eh, respecto de、eh, puntualmente la seccional Santa Rosa, hemos obviamente recibido la notificación. de la media cautelar y entendemos que es eso que es una medida de no innovar en cuanto a la renovación así que vamos a respetar los tiempos de la justicia y, y esperar que se resuelva positivamente esa situación para poder dar respuesta a los afiliados y afiliadas de esa seccional tan grande que momentáneamente、eh, bueno, serán atendidas por el secretariado provincial viendo qué posibilidades hay dentro del marco de la ley y esperando y aguardando la resolución Eh, Claudia, ¿para ustedes hubo irregularidades? ¿Hubo fraude como están denunciando desde la oposición? No, obviamente que nosotros creemos que esa es una estrategia de instalar el fraude cuando bueno, no, los resultados no son favorables a la lista que, que trata de imponer, sobre todo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esa, esa maniobra, ¿no? Hemos hecho las presentaciones, han estado presentes los representantes de ambas listas, tanto nosotros como ellos, así que somos respetuosos de cada uno de los organismos, en este caso la Junta Electoral, elegida en un congreso de manera unánime, donde también participó la lista opositora, viendo, el, esperando que, que bueno, que la, que la justicia, en este caso, dictamine qué es lo que sucedió, si está. Eh, si está bien lo que nosotros decimos, será a favor nuestro y si no, tendremos que acatar lo que, lo que se resuelva. En esta instancia, el, el organismo que tiene competencia es la Junta Electoral y, en el caso de que la Junta Electoral、eh, no, no se acate lo que la Junta Electoral dice, corresponde al Ministerio de Trabajo de Nación hacer el análisis respecto de los comicios y respecto del, del conteo de esa seccional. Ah. Eh, yo lo que pregunto, Claudia l a u t a r saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, l a u t a r Buen día. Bien.、Eh, la Junta Electoral ya resolvió, ahora es la justicia quien debe resolver sobre el resultado de la elección. En realidad, la justicia ordinaria no tiene competencia. Claro, entonces,、sí. pero la, la, la Junta Electoral ya resolvió que ganó sí, la l i s t a O sea, en realidad es así. Los dos,、eh, los dos organismos que tienen competencia son la Junta Electoral y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Nosotros, cada vez que realizamos un congreso, el que monitorea los congresos y los, todos los papeles, incluso siempre está presente, es、eh, un delegado o una delegada del Ministerio de Trabajo de Nación. ¿Estuvo en estas en este... elecciones? Sí, por supuesto. Toda la, todo, todo el, el, en las elecciones no. En el Congreso, en el Congreso Ordinario y el Congreso Extraordinario, que determinaron que, quiénes iban a ser los miembros de la Junta, que también、uh -huh. lo votó la oposición.、Uh -huh. En este caso. Hay una intervención de la justicia ordinaria que no tiene competencia en las elecciones gremiales, no solamente de la UTELPA, sino de ningún, orden, ningún gremio. Ustedes lo pueden investigar y es así. En este caso, la oposición recurre a la justicia ordinaria. Obviamente que la medida cautelar está en acción y eso lo que hace es poner una medida de no innovar, o sea, de no dejar tomar el cargo a quienes la Junta Electoral determinó como ganadores, que es la lista celeste violeta. Nosotros tenemos que ser respetuosos de los tiempos legales que esta justicia o este juez de la justicia ordinaria,、eh, nuestro abogado está trabajando、eh, para dar respuesta y para esperar que se resuelva la medida cautelar, y en el mientras tanto seguimos sosteniendo, porque es lo que legalmente existe, que、eh, el resultado que dictaminó la Junta Electoral es verdadero. La lista opositora verá qué hace, pero en realidad los carriles. A los que hay que reclamar son otros. Claro. Eh... Eh, Claudia, ¿y esta medida cautelar se puede apelar? Digo, ¿y que resuelva la Cámara si... o no? Mira, eso no te lo puedo、ah. decir porque yo ayer,、eh, con el tema de que estábamos en el acto de asunción、sí. del Secretariado Provincial. Específicamente, yo puntualmente no hablé con、mm. eh, nuestros abogados para ver cuáles son, pero bueno, ellos están trabajando para resolver eso、eh, lo más rápido posible, pero no por una cuestión de quienes conformamos la lista, sino para dar respuesta inmediata al, a los afiliados y afiliadas de la s e c c i o n a l Santa Rosa, que no solamente、eh, tenemos que dar respuesta a la ciudad de Santa Rosa, a todos los docentes afiliados, sino、eh, a Toá y Anguil, otros、eh, Uriburu que pertenecen a esa s e c c i o n a l y que hay, hay muchas demandas que tienen que Sobre todo con salud,、eh, con salud, obviamente que vamos a seguir brindando asesoramiento legal, asesoramiento,、eh, la contadora, bueno, todos los servicios que la UTELPA le brinda a los afiliados, nosotros lo podemos ir resolviendo igual, pero bueno, se tiene que resolver rápidamente porque、eh, tiene que tener continuidad de funcionamiento, ¿no?、Ah, sí. eh, eh, Claudia, ¿piensan que de alguna manera quedó lesionada la legitimidad de la lista celeste-violeta después de lo que pasó? Se van a venir、eh, tiempos difíciles, entiendo, después de una elección, bueno, con todo lo que ocurrió. ó p i e n s a que va a ser difícil? Que quedo... Yo creo que、eh, nosotros creemos ¿no? que las maniobras de judicialización, como la injerencia de los partidos políticos, y en ese sentido sacamos un comunicado, no le hacen bien a las instituciones sindicales porque los trabajadores tenemos nuestros espacios, que son las asambleas de delegados, que lo hacemos todos los años, a principio de año, en marzo, ustedes saben que se、si、hace elección de delegados y delegadas, tratamos de que Cada escuela tenga su delegado y delegada en ambos turnos. Tenemos los plenarios de secretarios y secretarias generales, donde esos delegados discuten en la seccional y traen los mandatos y las necesidades que tienen las escuelas, que son muy distintas en los distintos lugares de la provincia. Santa Rosa、Bien. tiene su impronta y tiene sus problemáticas muy complejas, dada la cantidad de escuelas, dado la, las demandas que tiene la ciudad,、eh, que tiene que ver con la movilidad de los docentes, con los puestos de trabajo, con la conflictividad diaria dentro de la escuela. Entonces, esa, esa tarea permanente que hacemos todos los años, más allá de la elección de cuatro años,、eh, es algo que,、eh, que obviamente va a estar dañado y、e、impactado por esto que han tratado de instalar, que es un fraude, pero Eh, nosotros estamos trabajando y trabajamos desde el mismo día de la elección、eh, y la gente no ve eso, o sea, no todos ven、eh, maniobras fraudulentas porque participaron de la elección y saben que no es así. Y además, esto que、eh, queda claro en, en las actas que, que van a presentar nuestros. Nuestros abogados, que es la participación de la otra lista en, en el conteo de los votos, en, en cada uno de los pasos que se dio, no se dio ningún paso sin que ellos estuvieran presentes. Claudia, llama la atención el argumento que han utilizado ustedes en, con esto de que están participando、eh, los partidos políticos, entendiendo. Que... Que los sujetos y las sujetas que participan en las elecciones son gente que no tiene filiaciones políticas, que no tiene pensamiento. ¿No es de alguna manera subestimar a los docentes de, de la provincia esto de decir hay injerencia de los partidos, están queriendo apartear a al gremio? Me parece no, un argumento. Nosotros, nosotros en, ningún momento, en, un, en ningún momento subestimamos a nuestros compañeros. Siempre hablamos de la pluralidad de voces, pero explícitamente han salido, ha salido el bloque de la UCR a、eh, hablar y a delegitimar la institución. Y no solamente no, O sea, hablan en nombre de la UTELPA en general, que tiene 35 años de historia y muchas, mucha construcción detrás, y no, no son construcciones que tengan que ver con. con Partidos políticos son construcciones que tienen que ver con demandas y necesidades de los docentes. Si、sí、decimos nosotros que, que no somos、eh, neutrales, somos en realidad somos autónomos, pero no neutrales, porque siempre vamos a, a posicionarnos y a defender políticas públicas que vayan en pos de los derechos que, que creemos necesarios, tanto para los docentes como para la escuela pública. Una más, Lautaro,、dale. la última. <risa>、eh... ¿Para vos fue correcto pasar votos de una urna nacional a una urna local? ¿Por qué eso fue lo que ocurrió? Para nosotros y como agrupación decidimos que teníamos que tratar de respetar la voluntad de los votantes. En ese sentido es que hicimos una presentación el mismo día de la elección a través de nuestro representante de lista. Se le presentó la, la demanda y la necesidad que nosotros teníamos a la otra lista. La otra lista. Se firma el acta que, nos, que nosotros hicimos el pedido, como ellos también han hecho otros pedidos y no tengo por qué estar diciéndolo acá, no me parece correcto, porque se hizo en el lugar、eh, que correspondía, que era en el, en el momento del, del escrutinio, a través de tanto de、eh, la representante como de los apoderados、eh, de lista, como también de los asesores legales. En ese momento nosotros no, no teníamos un asesor o una asesora legal, pero decidimos como agrupación pedir esto que vos estás diciendo. Lo consideramos obviamente válido para respetar la voluntad de los votantes. La otra lista llegó a su representante y el conteo se hizo delante de las dos personas que representan las listas. Pero entendés、Eso、que la, inter la, interpretación, la interpretación de los votantes es una cosa totalmente arbitraria. que... que... Eh, eh, no, no, y esa no... es una interpretación tuya. La interpretación de la agrupación Celeste Violeta en ese momento era defender cada uno de los votos. Nosotros tenemos un análisis interno que no tenemos por qué estar exponiéndolo en los medios ni tampoco dejarlo a criterio de los periodistas. Bueno, yo, caso, yo pienso que sí deberían de... exponerlo en los medios porque claramente se los está acusando de haber cometido alguna irregularidad. Bueno, nosotros esas, eso, eso que vos estás diciendo lo dejamos sentado en un acta que la firmaron ambas agrupaciones.、Uh -huh. eh, Claudia, eh, ¿ya intervino trabajo, el Ministerio de Trabajo de Nación o no? ¿Todavía no tomó intervención?、Eh, hasta el momento no, no había、ah. tomado intervención. Bien, bien, bien. Por lo menos sí, no,、eh, no, no estoy en este momento en la ciudad de Santa Rosa. Ah, bien. No, digo porque es el que, en todo caso, el que tiene competencia. Sí.、Eh. Sí, sí, sí, tal cual.、Eh, es el que tiene competencia. Aquí me, me pregunto, no oyente, ¿la oposición podía、so、supervisar la urna nacional? ¿Ellos tenían fiscales? Sí, y lo hicieron? No, en realidad, vos decís durante, el, durante la elección. Sí. Lo que pasa es que ellos、no、tienen, solamente presentaron lista en la seccional Santa Rosa. Pero、uh -huh. estaban, obviamente, que las autoridades de mesa y los fiscales podían estar viendo、eh, los movimientos que, hacía, que se hacían en la mesa, n o eso no fue a escondidas de nadie,、uh -huh. como tampoco el conteo de votos. Claro, el argumento que ellos utilizan es que no podían、eh, supervisar los votos de la urna nacional, entonces,、eh, bueno, tampoco pueden dar fe de lo que, de, de lo que ocurrió ahí. Yo, lo único que puedo decir、eh, respecto de esto es que al momento del conteo de los votos estaban ambas listas presentes. Y el, durante todo el proceso eleccionario estaban las dos listas presentes con sus fiscales generales, con sus presidentes, con sus fiscales de mesa. Clarito. Nada, nada de eso se hizo sin la presencia de ambas listas.、Eh, bien, Claudia, no sé si quedó algo que quieras agregar, decir. Si no, gracias. No, volver a recalcar que nuestro sindicato tiene 35 años, que nuestro sindicato es abierto y que es democrático y que ha tenido siempre representantes que militan o no en diferentes espacios políticos. No es、eh, privativo el,、eh, la mirada política de los docentes estar o no en el sindicato. Y de eso hay vastos ejemplos、eh, que no. que no vienen a, a, a consideración en este momento, pero digo, la UTELPA tiene 35 años de historia, tiene más de 160 acuerdos paritarios que han ido siempre a sumar derechos a los trabajadores y han ido siempre en defensa de la escuela pública y así lo vamos a seguir haciendo esta conducción que hoy tiene la responsabilidad de seguir llevando adelante el proyecto político sindical que expresamos cada año en nuestra política sindical y eso es lo que vamos a hacer. Gracias, Claudia. De vuelta. Gracias a ustedes.